Mariana El Instituto Superior Mario Moreno, somos ah, dueños es... de varias de Sí. Eh las chicas están en el segundo, nosotros en tercer. Bueno. Son dos minutos. Sí. ¿Cómo se están preparando para el partido mañana? Bien. Este fue una semana normal. Bueno, nos no ha perjudicado la falta de competencia, pero este el grupo está bien. Trataremos de que mañana juegue la mayor la mayor cantidad de de, de, de muchachos posible. Ya que aparte de ser un partido amistoso es un partido de festejo, ¿no? ¿Están ansiosos por volver a reencontrarse con la gente después de lo que fue el ascenso? Sí, importante que la gente también disfrute de, de su equipo, de sus jugadores. Así que bueno, una linda fiesta para todos. ¿Les molestó que se haya cambiado de la fecha del partido con Ñol? Sí, nos perjudicó. Eh, porque estamos sin competencias, ya hace cinco semanas que, que el equipo no compite y eso que perjudica, ¿no? Sobre, sobre todo al ritmo futbolístico. Bien, con respecto a su continuidad, ¿ya aclararon sí, algo? ¿podrían? Prácticamente, sí, ya se va a definir en cualquier momento. En cualquier momento se. Sí. Bueno, Cacho, muchas gracias. Chao.